señal deportiva todo el acontecer local, regional, nacional y mundial del deporte contactos en vivo análisis, entrevistas y comentarios señal deportiva señal Club institución de gran arraigo y tradición, que constituye una hermandad característica de la amistad, con la divisa de los romanos a la mente un cuerpo sano, tiene en equipos de gran valor, en las piscinas como en el gol, deportista raro. van dispuestos a vencer más y si la suerte es adversa. Amables oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 970 de la amplitud modulada. Martes 8 de septiembre con el cariño de siempre. Comenzamos con todos los análisis, comentarios, informaciones de Rangers el fútbol profesional en señal deportiva. Y cada martes tenemos un panelista de lujo para analizar la fecha, la contingencia deportiva. Raúl Toro fue en salida. Muy buenas tardes. Hola José, ¿cómo te va? Un abrazo para la gente. Allá. Raúl comenzó a haber movimiento en las bancas de la eliminación de Deportes Iquique por Copa Chile frente a Copiapó le costó la salida en nelson Zona y en Antofagasta. Sí por esa derrota 4 a 1 en el norte ante la Universidad de Concepción, partido pendiente del campeonato también significó el, el despido de José Miguel Cantillana Así es pues. eh, ahora eh, a mí me llama mucho la atención porque eran tan poquitas fechas eran cinco fechas y ya ya hay varios técnicos ya que, que están en la cuerda floja pues. así que bueno, pero son cosas de del fútbol nada más, ¿eh? sí. Raúl y Cobre obtuvo su primer triunfo del campeonato, ganó 2 a 1 a un débil San Luis en El Salvador. Así es pues San Luis, y San Luis ha llegado con solamente un punto en cinco partidos, imagínate. Digitito van a ver noticias por allá también, pues Profagasta dos puntos, Gigy tres puntos, Cobre Sal tres puntos. Galera 4 puntos, San Marco 4 puntos, entonces las campañas han sido muy bajas, eh, salvo Colo, Colo la Universidad de Concepción, O'Higgins, la Católica, la U, ya esos son los equipos que más o menos espera uno que, que estén en, en, los lugares, en los primeros lugares, y en los primeros lugares, y esos son los equipos que, que van a aspirar al título. ya de, Y se corta, de yo creo que... de, de de Universidad de Chile hacia arriba yo creo que son los equipos que más o menos van a van a postular al, al, al centro de, de campeón ¿Quién le llamó la atención en el triunfo Universidad Católica por 3 a 1 ante La Calera? Mira ese partido fue fue fue bien engañoso ¿eh? el primer tiempo yo creo que fue un mal primer tiempo en la Universidad Católica pero al margen de, de haber jugado no ha jugado bien Igual tuvo algunas oportunidades y chances de, de convertir. Después viene el partido, o sea, viene el segundo tiempo y yo creo que ahí Católica eh, manejó el partido y, y tuvo las mejores oportunidades y concretó que fueron lo fundamental. Así que Católica en este momento de este triunfo lo, lo pone con 10 puntos en tercer lugar junto con O'Higgins. Así que es un, un bálsamo para... ...para el momento futbolístico... ...que está viviendo la República... ...no olvidemos que... ...que tanto en la Copa... Eh, ...sudamericana... ...tiene un, la, ...la tiene dura... ...Renta Libertad... ...eh... ...tiene que ir a ganar allá... ...y segundo... Eh, ...después en en, en... ...en la... ...en la Copa Chile... Eh, ...también está... Eh, ...está... Eh, ...no está en un buen pie... ...y... ...el Campeonato Nacional... ...que... Eh, ...que... este partido... ...que estaba ...pendiente al ganarlo yo creo que ya como que se enchufa y se conecta con los primeros equipos, ya que a cinco puntos colo, colo pero y fundamentalmente por los problemas eh, disciplinarios que vivió la Universidad Católica en el último tiempo, así que creo que fue un bálsamo para eh, el triunfo, fue un bálsamo para para el ánimo, para la confianza de un plantel que, que venía golpeado. Raúl, es efectivamente, un bálsamo, ¿y cómo se maneja ese grave problema disciplinario donde los principales afectados son José Luis Muñoz y Michael Ríos? Pero todo comenzó de, de una convivencia en el departamento de Cristian Bravo. En total participaron seis jugadores. Sí, pero ese no fue el problema. El problema mayor fue que después de ahí... Eh, eh, los jugadores que tú nombraste, Muñoz con Río, siguieron en, en, en el Hotel W. que Ahí generalmente se hacen fiestas electrónicas y fiestas de, de que da mucha mucha juventud. Y en muy buen ambiente, son buenas las fiestas. A mí mi, mi hijo me cuenta siempre porque siempre va para allá. Entonces eh, el problema es, eh, es que cualquier jugador puede ir a esas fiestas pero hay momento y momento Si tú vienes caminando mal en los tres campeonatos, la Copa Sudamericana, la Copa Chile y el campeonato, tú tienes que tratar de abocarte exclusivamente a mejorar y a estar eh, consciente de que no puedes andar haciendo absolutamente nada que, que, que, que roce con la disciplina, porque en todos lado hay hinchas. Pues. Y ahora con los, los celulares te captan y... Y más frito entonces y más aún en un hotel en, un hotel, en una parte donde que está en el barrio alto de la de santiago que se supone que el 50 de ciento nicho de ahí son de la catata eh, fueron a paragar a, a un lugar donde donde no podían abrir por el momento que está viviendo en el centro américa futbolístico hasta, hasta ese momento, Y, y y a dos días del partido estamos hablando del día viernes yo yo de repente si el día lunes o el día martes capaz, ni siquiera porque cuando uno anda mal en un equipo y los resultados han sido malos, generalmente el jugador de fútbol se cuida mucho el jugador que es profesional se cuida muchísimo se, para no y, y trata lo, lo antes posible de salir de, de, de esa mala racha Pero en este caso los, los jugadores no lo vieron así, no lo hicieron así y bueno, está pagando las consecuencias. En otro partido dejó de ser sorpresa ya lo que viene mostrando Ronald Fuentes con la Universidad de Concepción, <ríe> categórico contundente triunfo por 4 1 en el norte sobre Antofagasta lo que costó la salida de José Miguel Cantillana <ríe> Ese fue un partido también bien peleado en el tiempo pero ya en segundo tiempo los errores que ha venido Antofagasta luciendo los últimos partidos generalmente eh, le, le pasaron la cuenta le pasaron la cuenta no olvides que Antofagasta lleva solamente dos puntos en cinco partidos entonces <coughs> se, todo se corta por lo más <risa> el, el fusible del director técnico pues. así que yo lo lamento porque Cantillán es un, es un técnico bien trabajador y que y que, claro, venía venía de una campaña regular en Cobrestal, por una campaña mala el Cobrestal, no olvidemos, y después eh, se hace cargo Antofagasta, y, y el año pasado estuvieron a punto de, de descender también. Entonces yo ahora empezó mal. Eh, y, y contrariamente lo que sucede con la Universidad Concepción, que el campeonato pasado empezó como avión, igual que ahora, y después se desinfló, pues. Espero que ahora no pase lo que que lo que pasó en, en, en el campeonato pasado y pueda mantenerse en los lugares de privilegios del, del campeonato de primera división. Y, y Cobresal supera 2 a 1 a San Luis. Primer triunfo de Cobresal. Estaba cuestionado también Arturo Noron, Norambuena. ¿San Luis tendrá que mejorar mucho si pretende mantener la categoría? Así es, porque yo creo que San Luis... San Luis, mira, yo ha hecho con los partidos. Yo lo he visto casi todos los partidos San Luis y le dio guerra a la U, le, le ha dado guerra a varios equipos, pero con Wander, por ejemplo, el partido fue bastante apretado y Wander lo ganó con un gol de, de Fernández eh, y ganó 1-0 allá en Quillota, pero yo, mira, yo tengo más expectativas de que si puede salir del Pozo San Luis que, que Cobresal y que Antofagasta pero porque los veo más sólidos en el juego eh, este ya se empezaron a, a, a, a recuperar jugadores que estuvieron lesionados en el caso de Cirino que el otro día jugó contra la U un gran partido ¿ah? y, y ganó 3-1 San Luis a la Universidad de Chile ¿no? entonces yo eh, creo que si hicieron bien un partido tan bueno como ese ellos pueden jugar que si mantiene una regularidad puede salir del fondo de Raúl, y en otros resultados le llamó la atención alguno de Copa Chile, donde Audax Italiano eliminó a Santiago Morning, Copiapó eh, superó a Iquique en la otra llave, Huachipato se impuso sobre Puerto Montt, y en un partido vibrante, Unión Española por lanzamientos penales, despachó a Everton eh a mí el que le pareció poco es Niquique yo creo que bueno y eso le costó la salida a Nelson Acosta po. y eso fue eh, impensado impensado yo pensé que Niquique pasaba esta fase y los demás resultado Audax ya lo tenía la tarea hecha o media hecha y, eh, después viene lo que, lo, lo, el Unido Española a penales Pero igual valen así que no, no, no, no. El, el partido de, de la 1, la 1 no puede perder 3-1, no puede perder con un equipo como San Luis, último en el campeonato nacional Coquimbo con Colocoro, creo que Colocoro el primer tiempo pudo haber asegurado el partido terminó patando eh, pero Colocoro juega ahora en su casa y, y ahí son fuertes ellos. Así que yo creo que no no, no hay como que, salvo o copia y Quique, los demás resultados son los, los equipos que más o menos uno cree que van a clasificar a la otra fase. Digno de la película de los tres chiflados, el autogol de Cristiano Viedo. Así es, pues. Pero bueno, son activantes en del fútbol, pues. Raúl, y en la primera vez tenemos nuevo puntero en un partido pendiente. San Felipe se impuso en la pampilla 1 a 0 sobre Coquimbo Unido, que queda muy comprometido en la tabla, y San Felipe eh, ahora pasa al primer lugar con 13 unidades, y Cobreloa lo, lo escolta con 12. Eh, lo de Coquimbo Unido me llama mucha atención. Primero porque vi jugar a Coquimbo contra, contra Colo Colo, hizo un gran partido muy buen partido no parecía un equipo de la primera vez y lamentablemente si uno ve y se remite a la tabla de posiciones en lo que es la primera vez Iberia va último con dos puntos y después viene Coquimbo con tres puntos junto con Puerto Montt eh, me llama la atención porque Coquimbo se reforzó muy bien, ganaron nuevos inversionistas, en el caso de Certo Morales empresario de fútbol de, de jugadores pero <coughs> Y me llama mucho la atención la posición que está. Mucho, mucho la atención. Me, me llama mucho la atención la posición que lleva Santiago Goni. Hizo una, un gran Copa Chile. De hecho, hoy salió eliminado con Álvaro de Calera, pero hizo una muy buena... De hecho, fue el primer si no me equivoco, que clasificó a la otra fase. Después viene Curicunío, Curicunío, que también han dado, juega un partido bien, un partido irregular total. Y de arriba los equipos irregulares, son, salvo San Felipe, salvo cobreló salvo Serena, salvo Tenuco, que son los equipos que más regulares han sido, y que por algo esos cuatro equipos creo que son los que van a van a pelear arriba. Espero que está Yulense, está Edelton, Invalde, que son tres equipos de primera división, que, que han estado mucho tiempo en primera división, y espero que se metan en ese grupo cada semana el análisis de la fecha, la contingencia deportiva con Raúl Toro fue en salida, haciendo una comparación eh, que, que tiene características distintas como entrenador ¿quién llena su gusto? Eh, eh, ¿Federico Falcone o Santiago Malano? ¿Cómo? Eh, ¿qué, ¿Qué jugador le llena más el gusto como atacante eh, Falcone o Malano? es que son dos jugadores totalmente diferentes uno es habilidoso es rápido tiene mucha potencia física que es malano que hace goles también y el otro envergadura física aguantador cabeceador eh, desvía muy bien baja muchas pelotas no es tan rápido como malano pero, pero conoce muy bien en el área se, se maneja bien son dos jugadores diferentes los tendría los dos. Sería lo ideal, pues. Los dos, esos dos jugadores serían lo ideal en un equipo. Según el tratamiento que tú tengas de, de tu equipo. Si juegas con cuatro atrás, con cuatro en el medio y con dos arriba, pues perfectamente Malano puede jugar al lado de Falcone y serían y sería una dupla bien terrible Porque tiene tenés de las dos cosas. Velocidad, sí? habilidad, potencia envergadura física, <coughs> aguante, entonces, <coughs> si queréis jugar con otro sistema de juego, como está jugando casi todos los equipos con un 4-5-1, <coughs> eh, Falc eh, Falcón es especialista, en, están en, en el área, po. y atrás venga Malano, atrás vengan todos los jugadores que vienen los volantes por las, por, los, por los costados, no, si son dos jugadores que, que, que no, son dos buenos jugadores. No jugar. A propósito, hace algún tiempo falcones se fue a jugar a Malta. ¿A dónde? A, a Malta. Sí. ¿Sí? No tenía ni idea. Sí. Eh, es uno de los tantos argentinos que juegan en, en otros continentes. Eh, Raúl, y, y ¿qué análisis haría? Eh, aparece una estadística de que este año se está registrando el peor promedio de público en los estadios chilenos de la última década factores motivos para esta baja de asistencia a los estadios yo creo que yo creo lo hemos conversado anteriormente yo creo que la, la, la primera es la poca identificación que tienen los equipos con con su con sus jugadores porque si tú realiza ahí son todo el equipo y son pocos los jugadores que son nativos en, en su en su provincia. Un ejemplo tomar el el, el Raya. en este momento tú tienes que analizarlo. ¿Cuántos jugadores de casa juegan de titular? En los últimos y así como Rangers, uh -huh. así como Rangers, tú ve de a, a todo el equipo a de, de, de, al, al al mismo cobreloa ves la serena, de esta, y vas va a empezar a, a darte cuenta que casi todo el equipo con esta gran eh, desproporcionado, el, el, los extranjeros que hay aquí en Chile, tener siete extranjeros, una desproporción, pero total, entonces eso, si, eh, y, con, eh, los jugadores de casa, generalmente, no tienen muchas oportunidades, ¿no? se pierde esa identidad que hay entre equipo y, y, y, y hincha entonces yo, yo creo que a, a los ancha les gusta tener jugadores de sus casas desde sus de, de, de sus raíces y de donde de, de los jugadores que, que son identificados con, con, con, con la camiseta yo creo que tal, ese es eh, eh, es algo muy importante con eh, relacionado con este con la baja eh, asistencia si sí, yo estaba leyendo el, un, hace un tiempito atrás día atrás estaba viendo los lo, los promedios de espectadores oye, me llena, imagínate hay equipos hay equipos que, que llegan 300 personas 200 personas el otro día si no me equivoco tuvimos el, el récord mundial ah, el partido de, de Magallanes con Barnechea que hubieron 24 personas y no hubo ninguna Entonces es un juego mundial pues. Entonces nosotros tenemos eh, equipos como Barnechea, eh, en primera el mismo palestino eh, eh, el mismo Audet italiano, si en el estadio hay 800 personas y humedalen 400 personas, 400, 400 entradas. Santiago Moreno, si no fuera por Colo-Colo, si, no si no fuera por la Universidad de Chile, si no fuera por la Universidad Católica que van a su estadio, y, y dijimos con Barnechea Barnechea tiene un promedio de 1122 personas pero esas 1120 ellos llegan normalmente Barnechea te llega 400 personas al estadio ¿Ah? eso es normal y cuando juegan con Colo Colo con la Chile o con la Católica estamos hablando del el, el, el, el, el campeonato pasado ahí ellos Eh, suben su promedio porque juegan en el estadio Santa Laura y hay 20.000 personas viendo Colo Colo o 15.000 personas entonces es muy poco nosotros tenemos la gente se está alejando de los, de, los, de los estadios producto de eso primero producto de la delincuencia producto, producto de que antiguamente eh, a mí me tocó estar en provincia en San Felipe, en Talca eh, y, y yo veía mucha gente Con su señora, su hijo, tus dos hijos, su marido i al estadio y en familia hoy no hoy, hoy hay miedo muchas veces por lo que nosotros vemos continuamente en los estadios ah en el, el estadio de Quiyota, la hinchada de Wander, la hinchada de wanderer con combat en, en, en viña, la hinchada de Wander con la hinchada de la U en palta y así y así tú vas sumando sumando sumando. Y la gente se ha dejado un poco de estadio por eso mismo influye también la oferta televisiva eh, ahora eh, se transmiten íntegramente por el cf los ocho partidos de la primera edición también pues, todo todo incide pero no tanto como la delincuencia y no tanto como la identificación de su de, su, de los jugadores nacidos en, su, en sus respectivos provincias Eh, pero es una sumatoria. Delincuencia, poca eh, pocos jugadores nacieron en casa, los que re jugaron representativos, identificación, eh, y esto es lo que me estás diciendo tú. Y le agrego otro punto, un factor económico. Me explico, <coughs> hay una variada oferta televisiva, pero el valor de los tickets en Chile son altos eh, y sí. esto se ha reflejado en el partido de la selección, la NFP eh, eh, aplicó precios pero eh, sobrevalorados y hubo una merma de público ante Paraguay, llegaron 20.000 personas solamente Sí, pero era un partido sin gracia ¿no? ah. yo creo que era un partido sin gracia, pero y, la tanto... gracia que, y la gracia que, que tenía este partido era el morbo de Vidal del, del problema que tuvo Vidal Pero, pero no olvidemos que Chile es una de las selecciones que más público lleva al estadio de todas las, de todo, de todo, de toda Sudamérica, de todo de de, de todo. Eh, cuando hay espectáculos buenos la gente va al estadio. Cuando cuando el equipo es representativo de una ciudad, si yo, yo te aseguro que si Ranger en este momento lleva 15 puntos, tenía yo vi personas en el estadio. Inde... es así la gente es exitista independiente del valor de la entrada independiente ya independiente porque el hincha el hincha se la red para ir al estadio para ir a apoyar su, su institución y ya ya no ha habido un momento más álgido en, en la política de chile eh, igual la gente ha ido al estadio a ver su equipo por eso la gente la gente existista muchas veces y espera que su equipo eh, es por eso que si tú analizas a todos los equipos hay muchos equipos que llevan más gente en segunda división que en primera división. ¿Por qué? Porque en segunda división están en los primeros lugares están peleando algo y en segunda y en primera división están de la mitad para abajo. Entonces pasa eso. Pasa eso y además, pues, como dices tú, tan tantos partidos hoy hoy que que la gente de repente mejor está acostadito en la cama viendo el partido, pero, pero cuando la gente se siente identificada con su equipo, aunque lo den por la televisión, la gente va a estar Raúl, y en otro tema, usted adelantó hace varias semanas que de a poquito se va a ir destapando la olla eh, eh, a nivel mundial y también local. ¿Ya eh, hay un cuestionamiento eh, para eh, los dirigentes de la NFP que están recibiendo remuneraciones? ¿Cómo los dirigentes? Sí, sí, sí, sí, reciben un sueldo los lo, lo, lo directivos del fútbol chileno. Bueno, pero si hacen la tarea bien, está bien, pues. Está bien. Si ellos generan ese, ese dinero, perfecto, pues. Pero... Pero lo, lo, lo, lo, lo que a mí me me, me preocupa es ¿sí si estuvieran robando dinero. No, eso no es incómodo. No? Como no hay antecedentes todavía de eso. Entonces, es como el sindicato de jugadores profesionales. El presidente del comité del sindicato Carlos Soto y los dos que lo acompañan reciben sueldo. Eh, pero ¿por qué? Porque ellos se, se juegan por un por el sindicato y ellos están abocados. Entonces, eh, pero para para hay que generar esa plata. Y a mí no a mí no me produce nada. No me vos nada pero pero a mí a mí siempre yo pensé que el presidente de la AFP debería ser remunerado porque él, para que él se preocupara exclusivamente de todos los problemas que hay en el fútbol. Es una noticia en desarrollo que ya apareció anoche en un canal de televisión y donde también to está tomando parte el gobierno. En otro tema, Raúl, eh, en su momento usted, eh, eh, cuando Arturo Vidal en plena Copa América cometió... Un acto de indisciplina indicó que eh, era un ser humano y, y, y que se había equivocado. Ahora, ¿cómo habría manejado este, este, este nuevo acto de indisciplina de Vidal que le significó quedar al margen del partido frente a Paraguay, aunque Sampaoli lo va a considerar para eh, la, la eliminatorias Pero cuál fue la, la respuesta mía en ese entonces, a ver. Eh, eh, que, que había que privilegiar lo deportivo y eso dio buenos dividendos, Chile campeón de Copa América. Sí, pues. Yo le dije en su momento, ¿Sí? yo, nosotros los, los seres humanos todos cometemos errores. Y yo creo que no no, no hay nadie libre de de, de que no tampoco tú Entonces, Vidal es una persona un ser humano en barrol en barro pero la cosa más importante en ese momento yo no lo dije que era ganar la copa américa no sé si si hub ganado la copa américa individual pero, pero que los seres humanos necesitamos eh, tener nuevas oportunidades lógicos y, y porque yo te digo todos hemos cometido alguna vez algún error ahora reincide y Y yo, yo creo que, yo lo miro de otro punto de vista, José, yo lo miro del punto de vista del jugador. Yo creo que, que, que Arturo <tiene>, tiene que ser ayudado por un profesional, tiene que ser ayudado, porque no puede ser que él venga a Chile y pasen estas cosas. está Y en Italia pasó lo mismo y yo no le quisiera saber que pasara esto en Alemania porque en Alemania le cortan la cabeza de inmediato porque son allá son fríos. Entonces, yo creo que Arturo Vidal tiene que entender que es una persona pública, que hay muchos niños mirándolo y hace él imitando lo que hace. Él. Entonces, Joaquín Nillo Gracete de, de no sé, por pues la Unión Española, que el técnico de Vidal y como entonces el el el futbolista eh tiene que ser profesional dentro y fuera de la cancha, como lo es Alex Sánchez, nunca he visto algo de la UC, salvo de las pololas que tenía. Nunca he visto de bravo. Entonces, al final eh, claro, son seres humanos, pero son personas que han llegado, donde han llegado por su talento y que tienen que ser un espejo para toda la juventud. Y eso a mí me porque yo te digo, Valdivia si hubiese tenido la cabecita como Grau, como Alexi, Valdivia tendría que estar en el Real Madrid hace mucho tiempo, por lo talentoso que es, para mí es uno de los jugadores más talentosos de Chile, pero por lo, todos los problemas que pasó, indisciplinario y ni siquiera los, los toquemos, por los jamonazos, el bautizazo, no sé, bueno, entonces, eh, lamentablemente, Eh, yo creo que a Vidal hay que ponerle un profesional al lado, un psicólogo, alguien que le, lo guíe, <ríe> alguien que, que, que lo guíe como tiene que hacer y cómo tiene que vivir dentro y fuera de la cancha. ¿Y es correcto que San Paoli lo considere para el inicio de las clasificatorias? Sí, yo creo que San Paoli tiene la potestad de quitarlo sí o no, Eh, si él cree que, que Vidal va a rendir bien bienvenido sea si o, o, o, ante eso tú no puedes hacer absolutamente nada, ¿no? ni yo ni, ni ninguna persona el único que tiene la potestad de citarlo no es el director técnico y eh, en consiguiendo que, lo bueno y lo malo, Raúl, eh, con respecto al triunfo de Chile frente a Paraguay por 3 a 2 el sábado en el Estadio Nacional, eh, las fortalezas de Chile y las debilidades. Empecemos por lo malo. Las debilidades, yo creo que es la que viene presentando desde, desde mucho tiempo, que es el juego aéreo en la parte defensiva. Nosotros tenemos... Tenemos problemas en, en, en esa parte de haber un equipo y no va a ser tres goles. Eh, pero nos están haciendo goles de cabeza con estas y cuántos goles de cabeza que son evitables. Eh, yo creo que el, el debilidad es que hay jugadores que son irremplazables. Porque tenemos poco plantel competitivo, realmente competitivo, no, no hay mucha diferencia entre entre Alexis Sánchez y el que venga. Entre Vidal y el que entre. Entre Valdivia y el que entre. Entre Medel y el que entre. Si a nosotros un día nos falta Medel, nos falta Vidal y nos falta Alexis Sánchez, tengo ten la completa seguridad que nosotros la vamos a hacer. Y para superar ahora, la, la, ahora lo, lo, las posibles cosas positivas Eh, me gustó mucho lo que hizo Matías Fernández como que se reencontró con él con el fútbol chileno con el público chileno me gustó mucho lo que sigue haciendo Medel que Medel es pieza de garantía atrás en la defensa eh, es un jugador que, que que llega a todos los cruces es un jugador que, que es confiable para cualquier técnico eh, me gustó lo que hizo con el poco fútbol que tenía a Valdivia un talentoso de vuestra eres un talentoso puro. Eh, me gustó Johnny Herrera hizo un una estapada, evitó un gol en el tiempo que cualquiera el que no se lo hacen. Los goles no tuvo nada que hacer. Eh, me gustó lo que hizo Isla. No me gustó lo que hizo Mena. Lo vi muy apagado, poco poco desdoblamiento. Y la estuvo en dos goles, en el primero y en el Y en, el, y, en el, y en el segundo fueron centros de él así que yo creo que hubieron, hubieron varios Marcelo Díaz sigue siendo el jugador más uno de los jugadores más importantes del equipo en su relevo y en la tenencia de Alon y que siempre se la pasa a una camiseta roja así que hay muchas cosas positivas pero lo que más me gustó fue la actuación de Matías Fernández fíjate lo vi muy bien muy compenetrado y me alegro por él porque necesitaba un partido así ¿aparece como el reemplazante ideal de charles Aránguiz eh, como eh, por, volante por derecha? capaz pues, capaz, pues. yo lo no estoy en la cabeza de San paulo pero yo creo que es eh, una carta a pensar una carta que, que San Pablo perfectamente lo puede poner y, y también eh, importante los dos goles que anotó Felipe Gutiérrez Sí, pero Felipe Gutiérrez nunca me ha gustado. Perdóname que te lo diga, pero... No, no, no. A mí nunca Felipe Gutiérrez me ha llenado en el gusto. Lo encuentro un jugador muy frío. Lo encuentro un jugador que no... Que no tiene temperamento. No tiene... No tiene eso que... Que, que uno desea de de, de... de lo que tienen los otros jugadores. ah ¿eh? Pero... Ojo, que jugó bastante bien. y Hizo dos goles importantes... Pero, pero no es mi, no es de mi gusto, no me llena mi, no me llena el gusto. Para eh, su, eh, poder eh, suplir la falta de altura en la defensa, eh, usted convocaría a Enzo Rocco? Es que, lo que pasa es que yo creo que Enzo Rocco, Lisdorki, Bago Huerta, todos esos jugadores deberían estar jugando en, en una selección joven y, y estar al lado, a la parte con, con, con los jugadores de la selección. ¿Por qué? Porque esto es el recambio natural que tienen que tener los equipos. Las selecciones, sobre todo. Entonces, yo creo que eso, eso le ha faltado a Jorge Sampaoli de preocuparse más de la gente joven que tiene Chile para para que el día de mañana, cuando nos teme él y nos tejara quien puede jugar al tiro, o sea, al tiro, o sea, si tú tienes que poner a dos jugadores ahí estarían ellos. Pero como ellos están alejados de la selección, ahí yo creo que nosotros estamos perdiendo tiempo importante en la maduración de esos jugadores. Raúl, eh, aparece un un artículo con los delanteros, los artilleros Eh, los goleadores de la década en el fútbol chileno. Eh, hablamos de los últimos 10 años y eh, el primer lugar para Humberto Suazo, segundo Gustavo Canales, tercer lugar Esteban Paredes, cuarta posición para Carlitos Muñoz, quinto eh, Roberto Gutiérrez. Eh, ¿Qué podría hablar de cada uno de ellos? Características distintas, Suazo, Canales, Paredes, Muñoz y Gutiérrez. Bueno, que, lo que tienen un denominador común que les gusta hacer goles, son goleadores vestirte todo el mejor de todo el chupete para mí fue un jugador completísimo un jugador que técnicamente yo, yo lo tuve a Humberto, así que te lo digo técnicamente Humberto pero es sensacional si tú lo hubiera jugar tenis fútbol eh, diría y eh, opinarías lo mismo Eh, además que es uno de los goleadores máximos que tiene en este último tiempo la selección eh, también eh, paredes para mí también es un jugador, es un goleador de estilpe son dos jugadores que, que, que por algo han llegado a donde han llegado así que yo creo que nosotros hemos tenido buenos centro delanteros ojo. y de, y dentro del listado aparecen dos que han destacado principalmente en clubes de regiones eh, el arcángel del gol, Gabriel Vargas, en la Universidad de Concepción, y Manuel Villalobos, de Deporte Iquique. idéntico sí, pues, idénticos todos. todos son bueno, Todos son goleadores. Todos son goleadores, uno más joven que otros, pero tú, si tú analizas a todos sus jugadores, o la gran mayoría de esos jugadores son todos de eh, los 30 años. Villalobos, Vargas, Paso, Paredes, quizás, viste que son, son muy poquitos Carlos Muñoz, quizás el más jovencito que yo creo que, que para mí Carlos Muñoz está está un peldaño debajo de todo ello, pero los demás son todos jugadores experimentados y son goleadores. En otro tema, dialogamos con Raúl Toro cada semana en Señal Deportiva. ¿Qué? En, en sus 20 años eh, ejerciendo como entrenador, ¿nunca le ha tocado descender? ¿Cómo? En, en poco más de 20 años ejerciendo la difícil profesión de entrenador, ¿nunca eh, ha tenido eh, la desgracia, la, el infortunio de, de descender con un club? No, Dios quiera que no. No, que yo, yo he, tenido, he tenido bastante suerte en ese sentido, no estado en esa situación, la situación más cerca que tuvo fue la de Cobreloa, eh que me contrataron para salvar el equipo y y lo salvamos. Y no tuve problemas. Y fue de recordar el, el mentado partido entre Cobreloa y Rangers, que, que una es una de un partido que yo creo que los hinchas rangerinos desde Edelletti yo estoy hablando de eso. Pero pero no fue un error mío, fue un error de de mi otro colega. Entonces, ese yo creo que es el momento que más crítico vivido yo. Porque a mí me contrataron para salvar el equipo. Y para salvarlo al equipo es complicado. Es un escenario muy complicado, lleno de nervio lleno de inseguridad, que no le sale nada a los jugadores. La pelota que pega en el palo, tu delantero, pega en el palo y salta para afuera y en el, y en el arco con el tuyo, pega en el palo y salta para adentro. Todas las cosas se ven de color negro. Y eso es cuando los equipos están están como en los últimos lugares, y pobre Loa yo lo tomé con ya seis, no recuerdo si está ahí seguido perdiendo, ahí no. Y, y me acuerdo que yo debuté contra contra Unión Española, que yo fui <coughs> yo fui el día viernes, me acuerdo, y el día sábado jugamos con Unión y yo de los cinco jóvenes que había en la cancha no conocía a ninguno. Porque eran pro jugadores jóvenes de allá. De, de Cobreloa y los jugadores Joder Cobreloa no los conocía, pues yo nunca los había visto. Y el siguiente partido jugamos con O'Higgins y ganamos 5-1. Y ahí, yo creo que ahí nosotros pensamos que podemos salvarlo. Ahí gracias a que tuvimos dos semanas de trabajo, eh mañana y tarde, de no acuerdo, eh, y, y jugar a la selección, esas dos semanas la aprovechamos bien. Después ganamos a Guachipato, después ganamos a Everton en Viña, después ganamos Ranger el último partido, empatamos otro partido y perdimos dos. Pero ya ya estábamos tan Y eso fue la lo que estaba más cerca yo del descenso. ¿Y como jugador vivió esa sí. ese infortunio? Sí. Sí, sí, viví. Sí, sí. Yo bajé. Bajé con Santiago Borni. Eso también fue una pena tremenda porque teníamos un muy buen equipo, pero estábamos cuatro meses impagos. Pues. Entonces había había jugadores que no iban a entrenar y entrenaba una de la semana, o dos veces a la semana. Entonces, porque no no había dinero, y en ese entonces no se le dían no punto ni nada. Entonces, nosotros a veces llegábamos ocho jugadores, 10 jugadores a entrenar porque no no teníamos no, no tenía los jugadores los dineros y los que teníamos algún ahorro en ese momento, tratábamos de, de, de guardar el último centavo. Y esa fue una, una, una de mis grandes penas. ¿El año 82? <coughs> por ahí. Ese año también descendió Rangers y se mantuvo por decreto en primera <coughs> división y después se armó eh, el recordado Ranger 83. Raúl, el, en ese Santiago Morning de, eh, eh, del 82 eh, golearon 9 a 1 a Ranger en Melipilla. Si nosotros teníamos un muy buen equipo, muy buen equipo, pero es imposible, eh, José, cuando tú estás tres meses, tres meses y medio, cuatro meses impago, como mierda para la luz la gas cómo alimentar a tu guagua, de repente llegaban a jugar entre nosotros, nos prestábamos plata, hacíamos, hacíamos cosas para poder... Tú sabes que los últimos cuatro meses yo fu fui a hablar con Adela Alonso, que en este momento estaba de presidente, <coughs> y don Adela Alonso nos pagó, eh, nos pagaba el 25% semanal. Entonces yo y Jaime Ramírez, o Jaime Ramírez y yo, no íbamos, esperábamos que terminara la reunión en la, en la asociación central de fútbol, que estaba en el Moscala en ese entonces, y esperábamos para que nos diera el cheque por el 25% de la... Eh, un ejemplo, si el, la planilla era de un millón de pesos, nos daban 250.000 euros el siguiente lunes 250.000, y el siguiente lunes, el siguiente, entonces ahí completábamos el mes. Entonces nosotros hacíamos el día martes, íbamos al banco con Jaime Ramírez, y teníamos todos los sobres, el cuerpo técnico de los jugadores, con sus respectivos valores, y lo exponíamos en la platita, y llegábamos nosotros, tipito, tipito 11 llegábamos al entrenamiento, a pagarle a mis compañeros. Mira que lo que teníamos que hacer Eso es lo más feo que le tocó vivir en su larga carrera como jugador y entrenador. Sí, sí, lo más penoso. No tanto por lo deportivo, ¿eh? porque nosotros jugábamos y jugábamos re bien. Y jugaba el equipo, jugaba súper bien. Pero el problema es que cuando ya se empezó a divirtuar todo, cuando ya los jugadores no llegaban a los entrenamientos. Porque no tenían su dinero. así Al final tuvimos un, un impulso por porque lo estaban pagando, pero no no no tuvimos la la capacidad como para para salir de ahí. Pauli, dentro de una anécdota ingrata, en todo caso, eh, cuatro meses impago y un día apareció en el entrenamiento el presidente de Santiago Monin a despedir al entrenador. Sí, sí, sí, yo recuerdo eso. Yo recuerdo que llegó a a despedir a Humberto Cruz, que era el entrenador, y al final salió despedido a él, pues, no, al final al final fue tanto la la molestia nuestra y nosotros le dijimos que que como era posible que él viniera a hablar con nosotros de este tipo de cosas, y nosotros estábamos sufriendo todo lo que tiene que sufrir un ser humano. ¿No? Eh, eh, es difícil cuando tú tenés que explicarle a tu señora que tenéis que comprar leche para tus hijos o pagar la luz, pagar el agua, para el gas y no tienes ni un peso. Entonces, era era un problema y es, el presidente llegó a echar al técnico, y al final no, no pasó absolutamente nada, porque dijimos que no, que el técnico no se iba, y que, que nosotros íbamos a seguir haciendo estrenando como siempre para tratar de salvar a Santiago Gómez, y que ellos se preocuparan exclusivamente de, de pagarnos los tres o cuatro meses que nos le dían de, de sueldo. Y esas cosas uno cree que estaban erradicadas, <susurra> desterrada del fútbol chileno, eh, y... y... Ahora son ingresos considerables que reciben los clubes por por el CDF y de igual manera ya en, en el último tiempo eh, han salido a la luz pública dificultades económicas en equipos como Unión La Calera, Deportes Concepción y Santiago Morning. Sí, pero fíjate que son los venenos. Hoy día estamos hablando de tres equipos y antiguamente había de 15 equipos. Y en la, en la primera vez, en la, en la segunda edición, en ese entonces, de, de 18 equipos, en 14 con problemas. Po. No, antiguamente era mucho, mucho, mucho, mucho los problemas. Y, y, y lamentablemente, en ese entonces, uno, uno le tocó vivir esa parte fea. Pero hoy día creo que no, hoy día está regularizado. El equipo que se atrasa es porque de repente... Eh, eh, Se los, se los come la máquina, de repente han invertido eh, más de lo que ellos eh, recogen o, o, o les da la FP así que pero un club re, un ordenado, un club que tenga los, las cosas bien claras creo que no va a tener nunca problemas en este y además que ahora no te olvides que se pierden puntos, pues entonces es, es, es un problema este Los sueldos que reciben actualmente los futbolistas son muy superiores ¿A los de la etapa suya? Sí, por supuesto Pero si, con el solo hecho que yo... ¿Tú sabes cu en cuánto ¿Cuánto firmó Diego Armando Maradona En Barcelona? Estamos hablando del mejor jugador del mundo No en entonces Él firmó por 8 millones y medio de dólares Quiere un platal Imagínate el día Messi firmó por 142 millones de dólares Esa es la, en la, en la, en la diferencia que hay porque hay diferencias hoy en la, sobre todo en la publicidad sobre todo en lo, en lo, en lo estático de los de los estadios sobre todo en, lo, en, en el público porque los estadios en muchas partes son mucho más grandes entonces la, la, la plaza que se que hay en estos momentos un ejemplo nosotros tenemos un, una tenemos una marca chilena que está en un vino, que está en el Manchester United. ¿Tú sabes cuánto dinero puso esa marca para que salgan los post-publicitarios? Ni siquiera te puedes imaginar. Entonces, lo que lo que hace Alexis Sánchez con, con, con, cuando se afeita, lo que hace con ropa interior Ronald, eh, Cristiano Ronaldo, Messi saliendo en nuestros, nuestros post-publicitarios, Entonces, eh lo que lo que la plata aquí este que se ve hoy pero es tremendamente superior a lo que lo que llamábamos antiguamente. Raúl, y ahora con las sociedades anónimas deportivas profesionales eh, eh, son los accionistas que eh, eh, ganan o pierden dinero, les afecta directamente su bolsillo, pero en la etapa eh, antigua de las corporaciones eh, eh hubo muchos clubes donde eh, eh, dirigentes le pusieron ruedas y se llevaron la plata para la casa. Sí, pero es que esas cosas uno no uno no, no tiene pruebas para, para, para decir esas cosas porque no yo no tengo, no me consta. Pero un ejemplo, yo te digo, eh, yo estuve en un equipo donde en tres años que yo estuve se vendieron 21 millones de dólares. Que fue el audaz italiano. Que fue... Di Santo lo vendieron al Chelsea en, en casi 7 millones de dólares. calito Villanueva casi 9 millones de dólares al Blaston Roy y después a, a Radio Saudita. A fabián Orellana, a, a Humberto Suárez son 1.800.000 dólares, a Colo Colo. Y si tú vas sumando, sumando, te das cuenta que son 21 millones de dólares en tres años. Y es porque Claudio Italiano le dio en un momento dado esa satisfacción de vender jugadores que venían de abajo. El caso de Orillana, que llegó a los 17 años, el caso de Yanuea, que lo desechó la católica, y el caso de, de santo que viene de abajo, de las mediciones inferiores, y Humberto, que había llegado y se hizo conocido en aulas italianas. No recuerdo, no recuerdo que era de, de medicina católica. Así que, eh, imagínate, tienen toda la plata, pues, 21 millones de dólares. Entonces, tú yo no puedo... Y respondiéndote la, pre la pregunta anterior, ¿cómo va a Diego Armando Maradona? Casi igual que el Zarco y Santo, porque la plata es un millón más, un millón menos. Entonces lo, la plata que se gana hoy día, eh, y la plata que generan hoy día los, los, los, los clubes, es tremendamente, pero mucho más importante. Por eso a mí me llama mucho la atención como los dirigentes del fútbol no bueno, se preocupan de la división inferior y que esa es el capital humano que tiene la institución tú acá un buen jugador de abajo lo que pasó en el Aura lo que pasó en Coquimbo yo con Carlitos Carmona con Corbeto todos los vendieron porque son jugadores vendibles y, es, y esa es la una de las formas que tienen las instituciones de mantener un, un estatus económico Raúl, finalmente agradecer su disposición cada semana para dialogar con Señal Deportiva y estar atento el domingo al televisor, al mediodía el CDF transmite eh, Everton Rangers eh, en el estadio Sausalito capaz que vaya en el partido capaz que vaya en el partido yo tengo tengo tengo una visita que tengo que hacer a, por esos lados a, la, a un familiar Así, capaz, capaz que llegan a esta el partido ¿Mm? sí. eh, y, y, y es, es como un partido bisagra y, y digámoslo porque rangers eh, está en estos momentos en el octavo lugar y se, se necesita que, que, que se acerque a los a los punteros sí pues, y un, un partido que tiene morbo también pues no olvidemos que a eso nosotros nosotros salimos campeón derrotando a ese equipo y sí. ¿Ah? así que me llena de recuerdo ese partido también, po. así que va a ser bonito verlo sí. yeah. muchas gracias y será hasta la próxima semana Raúl, eh, muy buena tarde un abrazo a ti y a toda la gente allá de tal tema. chao Raúl Toro fue en salida eh, cada semana eh, en el análisis de la contingencia, la fecha eh, lo que enriquece el debate futbolístico, son conversaciones muy ilustrativas, pedagógicas, didácticas con, con gente de fútbol y eh, podemos eh, hablar de diferentes temas eh, eh, en boga 14 horas 37 minutos vamos a un alto comercial con nuestros auspiciadores y volvemos con señal deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y en el 970 AM Productos Fernández, una empresa talquina que se proyecta todo Chile y el mundo. Sesinas Finas PF, pasión por la calidad.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 TermoCold, reparación de estufas 223-8540 TermoCold, reparación de lavadoras 223-8540 TermoCold, reparación de refrigeradores 223-8540 25 años de experiencia repuestos originales atención a domicilio, garantía total TermoCold Dos Sur 1791 Fono 223-8540 TermoCold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 de oro, el trabajo llegó la hora de ir al paro, rectificadora paro de motores hoy. sandoval rectificado de cigüñales cilindros culatas eje de levas túneles de bancada superficie de culatas reparación de cajas de cambio bombas de agua estrías de masa soldaduras especiales trabajos garantizados rectificadora de motores sandoval 1 sur esquina 16 Oriente, Fonofax, 224 25 86 Este domingo, al mediodía, transmite el CDF, jugarán Everton frente a Rangers en el estadio South Salito. El cuadro talquino viene de perder 3-1 a 1 con Deportes Temuco en el estadio fiscal de Talca y suma 7 unidades en la tabla, los mismos que tiene el cuadro ruletero. Pero por estricta diferencia de goles, Rangers ocupa el octavo lugar que está por debajo de lo que se pretende eh, en la primera vez, donde el cuadro rojinegro está llamado a ser protagonista. La semana pasada se puso énfasis en, en la preparación física y ya terminando la, eh, la semana eh, se hizo un ensayo futbolístico donde Carlos Rojas prueba fórmulas para eh, hacerle pasar un mal rato a Everton. De un esquema 4-2-3-1 que ha venido utilizando preferentemente podría pasar a un 3-4-1-2 en base a 3-4-2-1 en base a Ezequiel Cacaz en el arco como Líbero Francisco Tapia stopper por derecha Andrés Reyes stopper por izquierda Manuel Ormazábal en el medio terreno Mariano Celasco, Jonathan Mazola Mauricio Iturra y Marcelo Jorquera dos enlaces Mariano Berriex y Cristian Muñoz y en ataque Santiago Malano. Coma Rico, Coma Sano, el rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo. carne Sur, 11 Oriente 3 Sur para un rico asado. carne Sur, el rincón de la carne en 11 Oriente 3 Sur. Diga que Sincha Rangers y exija su yapita en carne Sur, el rey de las costillitas en 11 Oriente 3 Sur. Kiosco de diarios, revistas, confites de Alfredo Gaete Tapia, Alameda con Uno Oriente, La Esquina Buena. Seguimos con más eh, noticias eh, de las últimas horas. Tras la salida de José Cantillana de la dirección técnica de los Pumas, por los negativos resultados en el apertura penúltimo en la tabla de posiciones, Sergio Marchant, director técnico de la Sub-19 del club, asumirá como entrenador interino. En tanto, Antofagasta, a través de su dirigencia, apuntaría sus miradas a un entrenador extranjero que se está haciendo querer, baraja ofertas como el argentino Dalcio Givagnoli, campeón con Cobresal el pasado campeonato. Aunque le subieron los bonos a Dalcio, estuvo muy cerca de ir a los Emiratos Árabes. Su currículum, está eh, en diversos continentes y de los 4.500.000 pesos que recibía cada 30 días en Cobresal cuando llegó, ahora mínimo el club que pretenda conseguir el concurso de Giovannioli en Chile tendría que abrir la billetera y poner sobre la mesa 15 millones de pesos mensuales. Estamos hablando del, de un técnico que salió campeón con Cobresal en la primera edición por eso es su momento y tiene que aprovecharlo y su nombre también suena en la Universidad de Chile donde está cuestionado Lazarte eh, en Wanders entre otros equipos por eso eh, Dalcio Giovagnoli hoy no cuesta lo mismo que hace un año se le acabó el gas no se complique. Distribuidora de gas abatible de Don Sergio Quirós, 3 Norte entre 6 y 7 Oriente, reparta domicilio gratis, eficiencia, rapidez y puntualidad en la entrega. Atención de lunes a sábado. Distribuidora de gas abatible de Don Sergio Quirós, haga su pedido al Fono 222-2073 y 223-1555. Farmasur Farmacia, atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera. Farmasur Farmacia, te espera en Guamachuco 830 San Clemente y también en calle Freire Constitución. El presidente de Cruzados, Luis Larraín, se refirió ayer escuetamente al caso de indisciplina que envuelve a Michael Ríos y José Luis Muñoz en un local nocturno el pasado fin de semana. «La comisión designada escuchará a los jugadores y ahí se verán los pasos a seguir. No quiero adelantarme sobre la gravedad de la falta porque las circunstancias no las conozco bien», declaró. «El elenco Caturro visita a Palestino el próximo sábado por el apertura y el re de David Pizarro con la camiseta de Wanders es casi un hecho». Tras recuperarse de un microesgarro en el muslo derecho, conformaría el mediocampo junto a Jorge Ormeño en desmedro de Kevin Valenzuela, otro que reaparecería es el uruguayo Mauricio Prieto. Lo bueno, bonito y barato, en Comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición, precios a comerciante, atención de lunes a domingo, todo lo que necesita para las fiestas patrias, el mono, terminal de buses, local 22, avance de primavera en Gales Creaciones, lindas y exclusivas tenidas, Gales Creaciones vistiendo con elegancia desde 1960 en uno sur, esquina 2, oriente, renunció después de las duras críticas de los hinchas celestes, Acosta no aguantó más en Iquique, los celestes solo suman tres puntos en la apertura y para peor fueron eliminados de la Copa Chile por Copiapó. Jaime Vera, Miguel Ramírez o Miguel Rifo podrían sustituirlo. Y en Antofagasta también se manejan varios nombres para reemplazar a Cantillana. Interinamente va a dirigir Sergio Marchand, un volante creativo de los 80 que destacó en San Felipe, en Antofagasta y que pasó sin pena ni gloria en el Rangers 94 y se salvó Arturo Norambuena en eh, Cobresal si perdía frente a San Luis o empataba, se iba y estaban sonando eh, los nombres de Jaime Vera y Eibo Basay pero con esta victoria de Cobresal ante San Luis por 2 a 1 respira por el momento eh... Arturo noranbuena en termocol venta de equipos de aire acondicionado clase a máxima eficiencia frío calor tres años de garantía llame al 223 85 40 reparación de lavadoras y refrigeradores reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser servicio a domicilio completo stock de repuestos llame al 223 8540 termocol 2 sur 1791 llegando a 11 oriente frente a Plaza La Loba son 10 países que van a participar en las próximas clasificatorias rumbo al mundial de Rusia 2018 que comienzan en octubre. Vamos revisando los entrenadores de cada selección y sus logros en esta difícil profesión, tanto a nivel nacional, en clubes, e internacional, con clubes o selecciones. Primer lugar para el pelado Ramón Díaz, que dirige a Paraguay. Tiene 10 títulos, 8 en Argentina y 2 a nivel nacional internacional segundo lugar para el venezolano noel san vicente que acumula ocho títulos en venezuela tercera posición para el argentino ricardo gareca que dirige a perú tiene siete títulos en su currículum cinco en argentina uno en perú y uno a nivel internacional Cuarta posición para Jorge Sampaoli de Chile, con seis títulos, cuatro en nuestro país y dos internacionales. Quinto, el argentino Gerardo Martino, que dirige a su país, tiene seis títulos, 4 en Paraguay, uno en Argentina y uno en España. Sexto, el boliviano Gustavo Quinteros, que dirige a Ecuador, con seis títulos, 4 en Bolivia y dos en Ecuador. Séptima ubicación para el maestro Cristiano. Oscar Washington Tavares, que dirige a Uruguay, ha obtenido tres títulos, uno en Argentina y dos a nivel internacional. Octavo lugar para el argentino José Néstor Pekerman, que dirige a Colombia. Tres títulos, los tres a nivel internacional. Novena posición, penúltimo, el brasileño Dunga, que dirige a Brasil. Tiene apenas tres títulos, uno en Brasil y dos a nivel internacional. Y el último lugar... El boliviano Julio César Valdivieso, que dirige a Bolivia, tiene cero títulos en su carrera. Llama la atención, porque generalmente los seleccionadores de cada país tienen que tener eh, algún logro sobre la mesa. Y Julio Valdivieso, hasta el momento en su carrera, no registra títulos. Un breve corte y volvemos inmediatamente con señal deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM FM y en el 970 de la amplitud modulada.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 Timacén lo tiene todos materiales de construcción para atenderlo usted. Necesita ampliar su casa. Remodelar en su cocina. Cambiar solo una ampolleta. O pintar todas las piezas. Tiene dudas con la alfombra. O con la tina del baño. Aún no elige los papeles. Y la cabeza le duele. No se haga de problemas cuando piense en su casa. Venga usted a Timacén que sabemos atenderlo como atiende Timacén. Usted para nosotros es importante.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 y Bruno Romo, roja directa, que recibieron por fuertes faltas en el último partido frente a Deportes Temuco. Uno de los aspectos a mejorar, aparte del funcionamiento colectivo, eh, los resultados, es el comportamiento dentro de la cancha. Hasta el momento Rangers en cinco fechas acumula cuatro expulsiones. Marcelo Jorquiera, Miguel Ángel Orellana, eh, Juan José Albornoz y Bruno Romo. En el fútbol actual es mucha ventaja jugar con... 10 eh, hombres eh, por eso eh, preocupa eh, la cantidad de expulsados que tiene Rangers ampliando la información que entregué hace algún instante con respecto a los entrenadores con más títulos de las selecciones eh, sudamericanas eh, ninguno ninguno ganó más que Ramón Díaz argentino que dirige a Paraguay Hay diferencias entre el impacto de un título local y uno internacional y más con selecciones. El debate nace por el conteo de títulos de cada seleccionador. Ramón Díaz, hoy en Paraguay, lo ganó todo con River Plate. Más modesta es la vitrina de San Paoli, Dunga y Tavares, quienes cuentan con la Copa América en su currículum. Y en la antesala del inicio de las clasificatorias para Rusia, las casas de apuestas favorecen las opciones de Chile. El un portal especializado sitúa a la selección nacional en la tercera posición en el continente, junto con Colombia y detrás de los favoritos Argentina y Brasil. La experiencia indica que en la cancha se ven los gallos. La legión chilena se hace respetar, considerando las cuatro ligas más importantes del mundo, Liga BBVA de España, Serie A italiana, Bundesliga alemana y la Premier League inglesa Chile no tiene nada que envidiar a las potencias un contingente de 11 jugadores se desenvuelve en las principales competiciones del Orbe el problema está en el campeonato local que está muy desjerarquizado bienvenido a menos el, el torneo chileno y esto se ve reflejado por la pésima participación de los clubes a nivel internacional eh, volviendo con, con lo otro eh, liderados por Arturo Vidal del Bayern Múnich, Alexis Sánchez del Arsenal y Claudio Bravo del Barcelona La Roja se mantiene en el podio de las selecciones del continente con más representantes en esas ligas aunque la selección chilena tiene un equipo no tiene un abundante plantel donde elegir y esa generación algún día se va a terminar y no aparece el recambio Cantidad de jugadores de selección presentes en los torneos de España, Italia, Alemania e Inglaterra en estos momentos. Del 1 al 10, Argentina tiene 14 jugadores, Colombia 12, Chile y Brasil 11, Uruguay y Venezuela 5, Perú 4, Ecuador 3, Paraguay 2 y Bolivia 0. No pasa nada con los bolivianos ¿no? Chile eh, tiene una buena camada de jugadores, pero, repito, el recambio generacional no viene por ningún lado y es algo que preocupa. Lo bueno, bonito y barato en comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición. Atención de lunes a domingo, precios a comerciantes, El Mono, terminal de buses, local 22%. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, tres años de garantía, completo stock de repuestos, llame al 223-8540, reparación de lavadoras y refrigeradores, reparación de estufas a parafina, gas licuado y las modernas estufas láser, servicio a domicilio, llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791, llegando a 11 Oriente, frente a Plaza La Loba, llame al 223-8540. Ranking FIFA, así marchan en el registro del mes de septiembre. Argentina, primer lugar a nivel mundial. Colombia, cuarto. Brasil, quinto. Chile, octavo. Uruguay, en el lugar décimo octavo. Ecuador, 34 lugar. Perú, está en la posición 48. Venezuela, 50. Paraguay 55 y Bolivia 67. Cuando piensa en su casa, piensa en Dimacén. Dimacén, materiales de construcción, usted para nosotros es importante. Dimacén, Alameda con Tres Oriente. A los 41 años, Luis Monín Sepúlveda se coronó campeón panamericano de ciclismo en la prueba de puntuación todo un mérito, con 41 años, Luis Monín Sepúlveda, campeón panamericano en ciclismo, en la prueba de puntuación. Con esta información damos término a Señal Deportiva y lo invitamos para mañana en el horario habitual de las 13 horas con 45 minutos, en el 92.3 FM y en el 970 AM. Por su atención, gracias. Buenas tardes para todos.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 ¡Señal Deportiva! Deportes. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.